Hola Daniel, ¿cómo están? Buen día Buen día eh, ¿Cómo les, les cayó la noticia de la confirmación de esta fecha? Y la verdad que para nosotros, bueno, fue una luz en este largo camino de lucha, ¿no? Que se van a cumplir cinco años ahora, el mes que viene, el 2 de agosto eh, Lamentablemente tenemos que esperar tantos años para que llegue esto, ¿no? Cuando el lunes fuimos con el, con el trenazo, que fuimos de, de acá de Moreno Eh, organizaciones sociales políticas sindicales, docentes del distrito eh, fuimos a Mercedes más de 1200, 1300 personas a pedir que nos atendieran las juezas, que nos atendieron la verdad, de muy buena manera eh, pudimos entrar Mabel la, la viva de Rubén y Maxi, y el río de Sandra, entre yo y entró Diego, el hermano de Rubén eh, y bueno, y ahí nos, nos confirmaron que bueno, que se iba a empezar a el 28 de agosto eh, se iban a empezar con los debates del juicio y público ¿no? por los asesinatos de, de, de Sandy y de Rubén así que bueno por suerte eh, este, después de tanto tiempo ya eso es un hecho hmm. y también nos dijeron que la causa estuvo dormida durante cuatro años en Moreno, no en la fiscalía ¿Eso es responsabilidad de quién? Y eso es responsabilidad acá de, de, de, de, de la fiscalía de Moreno claro no sabemos en la figura de quién, uh -huh. pero sí, sí sabemos que hay una fiscal, Liliana Pontecorvo, junto con un juez de Castro de apellido, en el año 2019, sacando de la causa uno de los principales responsables, que es Pablo Perazo que era el secretario técnico en ese momento del Consejo Escolar de Moreno, que estaba intervenido por la provincia de Buenos Aires, uh -huh. era el secretario técnico y era la persona que se encargaba De controlar que los gasistas y los electricistas tengan la matrícula adecuada. Y como todos sabemos, el gasista que vino acá el día anterior a que exploté la escuela tenía una, una, una matrícula de nivel 3 y para trabajar en la escuela se necesita una matrícula de nivel 1. O sea que no tenía la matrícula adecuada. Uh -huh. Y el responsable de eso es este señor Pablo Perazo, que en el 2019 la fiscalía establecida Liliana Ponticorvo con el juez Castro, entre gallos y medias noches, lo sacan de la causa. ¿Y eso dieron algún tipo de explicación, algún tipo de argumento en la causa que explique y no, por qué? Sí, sí, están los fundamentos, pero nosotros todavía no, no tuvimos acceso a leerlos, mm. esos fundamentos. Uh -huh. Pero sí se lo planteamos a la jueza, las juezas nos plantearon que ellas en eso no tienen injerencia, por eso pasó en Moreno, no pasó en Mercedes. Claro. Sí, pero bueno, nosotros vamos a decirlo, ¿no? Eh, como hacemos siempre, con nombre y apellido quien es uno de los principales responsables que quedó fuera de la causa en el 2019 este señor Pablo Perazzo seguramente por algún arreglo político, no me imagino ¿Hay posibilidades de que sea eh, vuelto a ingresar en la causa? Sí, de mira, nosotros estuvimos averiguando y la única posibilidad es que se presenten pruebas nuevas, ¿no? para volver a ingresar en la causa porque una vez que Eh, vos salís eh, libre en una causa claro. no te pueden volver a juzgar por la misma salvo que aparezcan pruebas nuevas mm. así que esperaremos a ver en, eh, son, son 13 debates que se hacen a partir del 28 de agosto que son tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, esto terminará aproximadamente el 23 de septiembre y después espera la sentencia si y en alguno de esos debates algún testigo lo nombra o presenta cosas nuevas seguramente lo van a, a volver a a, a procesar para que para, para que esté dentro de la causa uh -huh. Hernán, ¿quiénes son los que aparecen como responsables en esta causa? Mira está Sebastián Nasif que era el interventor en ese momento, uh -huh. está Rico Bene, que era el gasista está Bersoni, Miriam, Miriam Bersoni me parece, o bueno, no me Mónica, acuerdo Mónica Bersoni. Mónica, Mónica Bersoni, y hay uno más ay, que no me acuerdo el nombre Pará. eh... Bueno, Jorge Gaitán puede cuatro. ser, eh, Galeán. Galeán, ahí está. Esos son los cuatro que están imputados. Que era el consejero de infraestructura en ese momento. Claro, exactamente. Uh -huh. Y también recordar que esta causa, nos, nos contaba la jueza, la habían unificado con la mega causa de malversación de fondos del Consejo Escolar de Moreno, ¿no? Uh -huh. Entonces habían juntado las dos causas. Cuando estas dos causas llegan a Mercedes, La jueza, cuando lee, dice: No, esta causa hay que separarla porque no tiene nada que ver una con otra. Claro. Habían hecho ahí algo como para que se hiciera un juicio abreviado, uh -huh. o sea, para beneficiar a los que están este, procesados en la mega causa de enriquecimiento ilícito del Consejo Escolar. Claro, Entonces, licu... la jueza, con mucho atino, dijo: No, no, las causas se separan. Uh -huh. Tratamos primero los asesinatos de Sandra y de y el año que viene nos ocupamos de la mega causa del Consejo Escolar. Querían licuar un poco ambas causas, digo, ¿no? Claro, exactamente. Esa, esa fue la idea, sí, sí. Qué esa claro. fue la idea de ellos. Qué terrible. Habría que acceder al, al, al nombre propio de la, la o el responsable local, el Moreno, de haber dejado durmiendo esta causa durante claro, cuatro claro, años. Bueno, nosotros estamos investigando, ¿viste? Sí, A ver, o sea, investigando desde nuestro lugar. Imagínate que uh -huh. nosotros no somos la justicia, no somos uh -huh. fiscales, no somos jueces, ni siquiera abogados, somos docentes. Uh -huh. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades estamos tratando de investigar a ver quién y por qué, ¿no? Claro, claro. Eh, Pero, bueno, sí. Decime. no, No, no, pensaba en eh, también eh, las familias de, de Sandra y de Rubén, no todos estos cuatro años esperando... Eh, me acuerdo una de las caravanas que acompañamos también desde la radio... Eh, a uno de los familiares gritando frente a la fiscalía diciendo, no, acá está, de, en Moreno, desde de este lugar, no, no hay ningún tipo de avance, y eso lo confirma ahora la jueza en, en Mercedes. Claro, totalmente, sí, sí, sí, sí, fue así. Algo que nosotros ya veníamos sospechando, ¿no? Mm. Pero lo que más, eh, lo que lo, lo que peor nos pone es que Nosotros eh, La expresión de la escuela su sucede Durante el, el gobierno Macristas o el, el gobierno de María Eugenia Vidal uh -huh. Que son responsables Gabriel Sánchezín, y no responsables políticos Porque acá están los penales, pero acá están uh -huh. los políticos uh -huh. Acá en Moreno, Aníbal Acef, eh Juan Fernández Sergio Paso si ya tenés responsables políticos uh -huh. Que no va a pasar nada, solamente Va a pasar que lo vamos a decir nosotros públicamente Y nada más, porque La justicia... El Código Penal no llega a poder eh, insultar a esa gente. ¿no? Pero lo que van a ver es que después nosotros tuvimos un gobierno este nuestro. ¿no? Y que así todo la causa se haya dormido. ¿no? Ahora vos fijate hasta dónde la justicia tiene el poder de poder dormir una causa a pesar de que no tenés un gobierno amigo no, porque este no es su gobierno medio de la justicia uh -huh. como si lo era el gobierno macrista y así todo la pudieron dormir cuatro años claro. no, Viste, eso es lo que más nos nos preocupa es terrible, es terrible porque uno a veces supone que obviamente entendiendo cómo se dan algunas causas y conociendo, sabe que él los Claro. tiempos en la justicia son lentos, pero que intencionalmente pisen una causa para que no avance, es eh, tremendo y debería... Esta, esta debería. causa, eh, según la jueza, hubiera salido en menos de dos años. Claro. Y vamos para cinco. Ya estamos en, en, en menos de un mes, ya cumplimos los cinco años. Uh -huh. Pero bueno, este por suerte ya se destrabó, uh -huh. van a empezar las audiencias de la cual este, vamos a ver si podemos estar en todas presentes, uh -huh. este, y bueno, y que sea justicia, no como le dije a la jueza el otro día, ojalá que, este, que que podamos recibir esa justicia que tanto necesitamos, no solo la familia, los compañeros de trabajo acá en la escuela, este, la comunidad educativa de la escuela 49 y de todo el distrito de Moreno, no que estamos esperando y que vos fijate que todos los años nunca nos olvidamos siempre las marchas multitudinarias, el uh -huh. apoyo de toda la provincia de Buenos Aires, este, ojalá que por una, una vez por todas podamos recibir esa justicia que tanto necesitamos. Ojalá que así sea, eh, pensando en los familiares, en la comunidad, en sus compañeros y compañeras. Claro. Eh... Bueno, igual este año vamos a hacer la gran marcha otra vez el 2 de agosto, como hacemos siempre, saliendo acá de la puerta de la escuela, marchando hasta Moreno, al consejo escolar, haciendo un acto allá, este, nosotros eso lo vamos a seguir haciendo. Uh -huh. Y están qué? Decime. No, ¿por qué? Contame. No, porque la importancia de mantener la memoria viva, ¿no? Claro. De lo que pasó acá en la escuela. Eso es muy importante. Uh -huh. eh, más allá de que recibamos la justicia que necesitamos, el tema de poder mantener la memoria viva y que nunca nos olvidemos de lo que pasó acá en la escuela 49 este, va a ayudar a que las nuevas generaciones comprendan el porqué de no tener estos gobiernos de ultraderecha que lo único que hacen es eh, a, a, eh, dejar de lado todo lo público a, y, y bueno, y pasan estas cosas no ¿Están pensando eh, algunas acciones desde la comunidad educativa de la escuela 49 para estos días específicamente de acompañamiento en, en lo que tiene que ver con el juicio oral y público? Y eso estamos tratando de armarlo ¿viste? Uh -huh. a ver si Podemos participar de todas las sesiones, por lo menos un grupo, uh -huh. de poder estar en todos los debates, ¿no? Ahí, ahí sentados, escuchando, uh -huh. este, junto con la familia de Sam, de la familia de Rubén, este, es la idea. Así que estamos recién armándolo. Bien, bien. Hernán, como siempre, te agradecemos eh, este ratito, te mandamos un abrazo enorme y seguramente nos vamos a cruzar ahí el próximo 2 de agosto. Seguro. Yo les agradezco a ustedes porque, como siempre lo digo, este, ustedes... Junto con muchos otros medios de comunicación, están siempre apoyándonos, siempre apuntalando esta lucha, siempre contando lo que está pasando. Y, y la verdad que para nosotros eso es muy importante. Ese acompañamiento que nos vienen haciendo desde hace cinco años, casi, para nosotros es muy importante. Así que les agradezco un montón y les mando un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Cuídense mucho. Igualmente.